Doctor Marigo, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo, Yara Candia y Abner Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto para mí también saludarlos y hablar sobre este caso que es paradigmático, importante, eh, inusual, es nuestra justicia y con un apoyo interesante a la, a la lucha de la comunidad y del pueblo chubutense por el... no a la, a la minería, ¿no es cierto? Eh, también es interesante charlarlo que tiene que ver con la lucha que están haciendo muchas comunidades originarias en nuestra provincia por el, por el mismo tema. Uh -huh. Así es. nos pareció muy interesante, por eso empezamos a ir ¿no? sí, nomás, nomás a gestionar esta nota con usted. Eh, cuéntenos, saber ¿en qué radica la importancia de esta resolución? Bueno, la importancia de esta resolución es que el proyecto de ley que se manda a la legislatura, que la estaba tratando en estos días, preveía... Eh, las comunidades originarias que plantean esta medida de amparo, una medida cautelar, eh, vivían en una zona donde estaba prohibida la minería, obviamente. Este proyecto de ley, la zona que vivió las comunidades, las excluye de esta, pro, esta prohibición. Y lo que plantean las comunidades en una postura muy interesante y que a nosotros de la, desde la PDH apoyamos totalmente a través de la Secretaría de Procesos Originarios, es que es necesario siempre para este tipo de acciones o aquellas que afecten a las comunidades eh, originarias, la consulta previa e informada antes de hacer cualquier acto judicial o cualquier acto administrativo. Con lo cual, eh, se ha planteado que esto era inconstitucional en estos términos y me parece que es importante porque no hay muchos antecedentes sobre este caso. Uh -huh. ¿Por qué es esto? Me parece que también es interesante no olvidar hace muy poquito en la comunidad mapuche catalana, Neuquén, la corte también ratificó esta importancia, que cualquier tipo de proyecto que afecte a las comunidades originarias deben ser consultadas previamente con las mismas. Y no significa una, como decía esta ley, un una consentimiento posterior, sino antes para poder discutir fundamentalmente teniendo en cuenta eh, la, cultu la cultura tehuiche mapuche que es en esta zona, es lo que piensa de la tierra y cuál es su composición. Así que me parece que es un fallo muy importante y que además ratifica ya una condena que ha tenido la Argentina en el año 2020 por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. y Yo creo que va a ser un fallo importante que va a ser atacado obviamente por los sectores eh, ligados a la industria extractivista y minera, pero que me parece que hay que apoyar porque el consenso social eh, evidentemente está en contra, y ya lo ha manifestado, de la actividad minera generalmente la mayoría de la batalla. Es interesantísimo esto que usted señala porque va, bueno, jurisprudencia, yo, yo hablaba de base central jurisprudencia, en realidad ya forma parte de la constitución nacional, con lo cual no sé si esto se le llama jurisprudencia o no, por lo menos sería jurisprudencia en cuanto al fallo, eh, porque hay muchos lugares donde se plantea la misma situación, o sea, los gobiernos eh, realizan emprendimientos mineros que, eh, que van en contra de los intereses de las comunidades y no son consultadas las comunidades, se vieron el, el convenio 169 de la OIT, de manera que, tal cual usted lo señala, esto debiera, eh, ¿cómo decirlo de alguna manera?, reproducirse en otros lugares del país con otro fallo también, ¿no? Totalmente. Ya creo que olvidarse que el año 2005, si no me equivoco, hay un fallo superior tribunal de justicia por el tema de Calcantreo, que si bien se había sido realizado el proyecto y demás, indica que es necesario indica que es necesario la consulta previa e informada, no solamente la consulta, uh -huh. tanto para actos administrativos como para legislativos, a, la, a los pueblos originarios. Una sentencia que es a través de un planteo que hizo el CODESI, que tenía una acogida favorable y que falta solamente la decisión política del CODESI para pedir la ejecución desde Amparo. Así que me parece que esto ha sido un avance importante por las comunidades de la zona de Puerto Madres, de Gastre, que avanzan sobre este tema con un muy buen planteo, que vuelvo a repetir supongo que va a tener eh, sus ataques y también eh, sus defensas, me parece que hay eh, que ha resaltar este fallo por eso es poner en vigencia los tratados de derechos humanos que ha firmado la Argentina y este convenio de la OIT ha sido ratificada por nuestro país y por lo tanto es obligatorio, como lo ha dicho uh -huh. la Corte eh, así que este, yo estoy muy contento, esto es una medida cautelar en definitiva después la jueza tendrá resolver el, el amparo final, que sobre el mismo tema, y, y que quede sin efecto este proyecto hasta tanto, se manifieste, se consulte, que las comunidades originarias en cuestión eh, den su opinión. Me parece que es un avance fundamental y que desde la reforma constitucional del 94, donde en el artículo 10, el 75, inciso 17 reconoce la persistencia de los pueblos originarios, su derecho a la tierra, al agua, a una vida digna, uh -huh. ya que sean consultados en todos los problemas que les competen, eh, ratifica la procedencia de este fallo, que vuelvo a repetir, uh -huh. hay que apoyarlo porque ya he visto en algunos lugares que ayer ha uh -huh. empezado a ser atacado sí, eh, por los sectores defensores de este tipo de industrias extractivistas. ¿no? Ahora, doctor, ¿este fallo tiene efecto solamente en la provincia de Chubut? ¿Hola? ¿Hola? Sí, no, le pregunto... A ver si me escucha sí. ahí. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, no, le preguntaba si este fallo tiene efecto solamente en la provincia de Chubut. En este momento esta medida cautelar la tiene para esta cuestión en la, en la provincia de Chubut. Ajá. En nuestro país, cualquiera de los jueces que intervenimos podemos declarar una medida inconstitucional en el caso concreto. Ajá. Es obvio que esta medida que ha hecho la jueza la puede apelar a la Cámara eh, de la, del lugar, que es el Chubut, y después posteriormente puede seguir al Superior Tribunal de Chubut e incluso llegar a la Corte. Ya hay un antecedente similar donde la Cámara se había expresado en forma negativa, pero me parece que este planteo que hace la doctora Barreiro es muy interesante, de acuerdo a lo que ha planteado también las comunidades a través del doctor Sangrado, que marca una línea importante. Claro. Yo creo que va a haber acá, un como siempre estas eh, posturas del punto de vista del derecho ¿no? uh -huh. quienes impriman por la defensa del derecho a la tierra el derecho al agua la protección eh, de los pueblos originarios y el respeto fundamentalmente los pueblos originarios y aquella otra que va a primordial uh -huh. el sistema económico y la prohibisión extractivista que aunque no tengan eh, el consenso social como ya ha demostrado uh -huh. la mayoría de las en la zona de la Patagonia no claro, ahora doctor el, en realidad la adhesión argentina al convenio 169 de la OIT tiene sí. tiene décadas ya no, no sí. sé si no es antes de la reforma constitucional del año 94 o posterior pero tiene su tiempo la pregunta es ¿por qué los jueces ignoran que existe esta legislación internacional que es obligatoria para la Argentina de respetar a las comunidades para cualquier emprendimiento, sea minero o de lo que fuere, en sus comunidades. ¿Por qué, no ¿Por qué no salió antes un fallo como este? Para preguntarle de otra manera, ¿no? Y yo creo que los jueces tenemos nuestra ideología no partidaria, pero sí ideología sobre estos temas, y cada uno le expresa también sus fallos. Me o sea, parece que hoy algunos eh, fallos van a tener que ser de acuerdo a los demás, que no solamente el convenio de 169, sino la Corte, vuelvo a repetir, en el caso de este, claro, que llama Pucha de Catalán, claramente está ordenando a los tribunales inferiores que es necesario la consulta previa informada a los pueblos originarios. Al menos en esto ha habido un cambio importante, que además tiene que ver con una condena anterior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia la hacia la Argentina, en la Comunidad Nueva Terra, ¿no? Uh -huh. Así que, este, me parece que puede haber un cambio, pero vuelvo a repetir, eh, hay unas posturas en esto, es claro, por eso que Chubutu fue necesario a la lucha Popular, para claro. no estar ahí, ante Minera, como pasó en la provincia de Río Negro, como pasa en el Norte, uh -huh. y bueno, son dos proyectos, ¿no? Claro. O subordinamos el bien social... A la economía o no, claro. pasa por ahí esto. Ahora también ¿Te hay te un fallo... Este fallo va en ese paso, sí. Creo que un fallo interesante también de la Justicia Federal, creo que fue subrogante ahí en Bariloche, ordenando al INAI que entregue los títulos comunitarios a la comunidad hueruleo. pero parece que también es otro fallo muy interesante, ¿no?, en los últimos meses. eso fue un fallo muy interesante que hizo otros colegas eh, que pertenecen a la PDH... Y no solamente eso, sino que también ha habido algunos fallos las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos, Humano, de Derechos Humanos en el caso de UNW, donde dijeron que son sujetos eh, de, de, de elecciones especiales. No hay es, eh, que de que, decía, de 1994, entre otros sectores, a los pueblos originarios, sectores vulnerables, y que merecen especial protección, que es lo que hace... ...la Constitución Nacional después de 1994. Claro. Más aún, que decir que todos los originarios... ...que más que vulnerable, son vulnerables son vulnerados, ¿no? Claro. Y me parece que toda ideología que viene de la conquista de la ciudad... ...se ha demostrado. Claro. Y la identidad de este los pueblos originarios... ...que eh, demuestran que más que es vulnerable son vulnerables, ¿no? Así es. Así que es interesante mantener esta discusión democráticamente... ...y explicarle a la gente que también nosotros tenemos este antecedente del 2005 que cuando la decisión política de la CODESI eh, no va efectivo, va a poder pedir que se ejecute también el amparo de la provincia de Río Negro en el proyecto de Alcalde exigiendo que se debería exigir la consulta previa de los pueblos originarios. ¿no? Así es. Bueno, doctor, celebramos junto con ustedes, ¿no?, con la PDH de Bariloce, eh, este, este este fallo de esta jueza, y esperemos que las cosas cambien de aquí en adelante se respeten los derechos de nuestros pueblos originarios. Gracias por la comunicación, ¿eh? No, al contrario, muy amables a ustedes por llamarnos. No, gracias a usted, muy amable. Bien, eh, así comenzamos con el doctor Rubén Marigo.